Tomás el mate como un pato, me di cuenta recién. Sí, porque no sé cómo toman mate los patos. No, yo tampoco nunca vi un pato tomando mate, pero tenés que levantar el mate, no bajar la cabeza. <risa> bueno, ¿no? Porque viene como ves que tiene este. ¿Sabés q u e No sé qué hacer, Tengo... dejé seis euros. Y los quiero repatriar. ¿Vos decís que tengo que entrar en este asunto? En el la, blanqueo. En el blanqueo, ¿no? s、sí, i bancá que lo termine de aprobar bien el Congreso, todo, que esté reglamentado. Ah, todavía no e s t á pensé que ya estaba. Y no, hasta que reglamentan, me t i c e el señor. Me lo pongo en la mesa de luz. En cuanto e s t é el boletín oficial, vos p e d i t e los s euros i s e que、Menos、vuelvan. No, mal, mal.、Sí. La obscenidad del dinero, ¿vale? Ahora este señor que tenía ocho millones en un montón de bolsas. ¿Qué cosa.? Oh, fíjate que lo de Cristóbal López, Cristóbal López es lo, cuando mostraron la, la gente contando 3 millones de dólares, ¿no? Lazarobaes. d i t a no, l No, Lazarobaes, bueno. Lazarobaes, t e la gente la indigna toda la plata junta. ¿Esa es tu defensa del gobierno anterior? No, no, no, la indigna, no. No, está mal, 8 millones, está mal. Sí, ya sé. Digo. Me parece una pavada que, ay, viste la corrupción, no me importa el partido. No es cierto, no, no es cierto, pero、eh, está muy mal. Y es, es... la verdad que a mí me parece que es una operación de, de los servicios de inteligencia, no tengo ninguna duda de eso, independientemente de que el tipo tenía 8 millones. O sea, eso es verdad y ahí están, ¿no? Me parece a mí que eso no, no, hay, no hay ninguna duda, pero、eh, son demasiadas cosas, ¿no? Son demasiadas cosas. Digo, faltaba, viste. Un porro para la monja. Sí, pero vos viste que el capitalismo financiero, al ser más invisible, parece indignar menos. Bueno, claro, porque parece que los desplazamientos de dinero. Vos decís, che, Macri, 16 millones que trae los 18 millones de pesos que trae de, de Panama Papers. No, no es eso, pero es por haber i d o Y digo, claro, si lo, vos lo ves a Macri con un、eh, slip, rodeado de 18 millones de pesos en una foto en la revista Caras. Y ahí la gente empieza a patalear. Sí, lo que nadie molesta nadie banca, es que, que fuma bajo el agua, como c o p o l a ¿no? Totalmente, porque nadie se banca la guita toda junta. La guita toda junta es, viste, es obsceno.、E、incluso cuando uno cobra ahora que, viste, que cobras billetes de 100 y viste, ves todo, y vas a decir, uff, 10 lucas es un montón, viste, ¿no? Si ves 10 lucas todas juntas. No es tanta guita, ¿qué vale 10 lucas? ¿Qué es eso? ¿Un colchón vale 10 lucas? No, 10 lucas sí, de un sillón te compraste. Un, un sillón, todos con ó n <risa> Pero un trombón, pero. ¿Viste? Y vos ves, ves u n toco, ¿viste? ¿Te parece que sos millonario con un fajo de billetes de 10 lucas? Aparte, un efecto no deseado de la inflación es que cada vez más billetes hacen menos dinero. Sí, eso es. Bueno, yo me acuerdo cuando era la época de las falsas monedas. Estas, las del estanciero que sacaron en la época de. ¿Quién fue? De La Ruba. Me acuerdo, yo trabajaba en una editorial y había unos distribuidores que tenían.、Eh, Había que ir a buscar cosas y que es eso. Y uno de los distribuidores abrió una caja de zapatos y estaba llena de billetes que nadie sabía qué eran. ¿Viste? Los Le Cop, Le Cor, Le Coq Esportif, están、sí. todos los billetes ahí adentro. Y el tipo decía: Esto no sirve para nada. Y era dinero en ese momento, pero no, no pasaba nada. Y yo recuerdo haber cambiado mil patacones. Por 980 dólares. ¿Cómo habían llegado tus manos los patacones? ¿Te pagaron un salario de、sí, patacones? No, me pagaban una guita por hacer unas cosas de publicidad.、Ajá. Y me pagaron con. Así, el, trabajé como creativo publicitario un tiempo y me pagaban con patacones. Pará, Esa parte de tu vida no la conozco. Bueno, tampoco voy a contar todo. Bueno, pero está bueno, creativo、sí. publicitario, no, escúchame. Sí, la... ¿Viste la película La chispa de la vida? No. Tenés que verla, tenés que verla, diría una amiga. Es, ¿Es de creativo publicitario? ¿Es de creativo publicitario? ¿De gente que crea publicidad?、No. Es el tipo que en algún momento creó. Voy a contar muy mal la sinopsis、sí. y muy rápido. Un tipo que en algún momento creó un eslogan para Coca-Cola, ficticio, ¿no? Pero en la película se dice que existió un gran eslogan de Coca-Cola que fue la chispa de la vida. Ah, sí, me acuerdo yo ese eslogan. Ah, existió entonces. Sí, yo bueno, creo que sí. El tipo dice: Yo fui el creador de la chispa de la vida, desempleado en el 2005 en España, ponele.、Ah, eh. No le dan laburo, su viejo jefe no le dan laburo, el tipo está al horno, se termina cayendo de un lugar en una obra en construcción y se queda con una viga atravesada en la cabeza, pero vivo. No. Queda como incrustado al suelo、wow. con una viga en el cráneo. Y empieza a negociar desde esa posición la exclusividad de las notas y todo, y a juntar plata desde esa posición. ¿En serio? Diciendo, claro, ¿sabes cuánto vale ahora que te dé la exclusiva de que vengas a filmarme en esta s i t u n d a vez? ¿Se acaba con, con la viga en la nuca? Y hace un negocio. Qué bárbaro, si hubiese sido un músico de jazz, se venderían todos sus discos. ¿Viste que los músicos de jazz. Cuando se clavan una viga en la no, cabeza. No, no cuando se clava una v i g a en la cabeza, pero una v i g a no, una viga en la cabeza, pero sí cuando tienen esas historias dramáticas. Viste que bueno, cuando era chico la violó el padre, después la violó el, el hermano del padre, q u é s é yo, y después cantó y no sé qué, y después se murió a los 26,、mm. para no a los 27. Y ahí se transforma ahí una cosa de, ¿viste? de heroicidad mitológica que tiene que ver con que el saneamiento del dolor es post-mortem. El saneamiento del dolor es post-mortem.、Claro, es post-mortem, post viste, es decir, vos decís, bueno, sufrió pero nos dejó su obra.、Uh -huh. Bueno, no está bueno eso. No, es horrible. Yo igual creo que hay gente que. Es difícil lo que voy a decir, pero a mí me gusta. Que... A mí me... hay cierta obra que me gusta. Por ejemplo, la de Beethoven. ¿no? A mí me gusta mucho. Y yo.、Eh, me parece que si él tenía que quedarse así, sordo para eso, está bien. Pero estás hablando como si hubiese un destino necesario. Bueno, ¿y por qué no? Que nosotros, que... Vos, porque sos moderno, sos gente <risa> son gente del cálculo, que están todo el tiempo, ¿viste? Creyendo que el semáforo en rojo detiene los autos. No, no,、y、no. Te calentaste ¿viste? porque te dije que tomás、eh, m a t e、no, como un pato y me lo、no, estás devuelto. No, no, no te la devuelvo. No, No, pero a mí me parece que hay algo de. El destino, la idea de destino es una idea fantástica, además, porque, porque el destino lo conocen los dioses. Los dioses no se lo informan a los hombres. Y ese destino no quiere decir que hay una prefiguración del mundo. Quiere decir que eso que ocurre no podía dejar de ocurrir. ¿Entendés?、Uh -huh. Entonces, los griegos tienen una palabra que es la palabra lote. El lote, el lote,、Mira. que es lo que te tocó en suerte. Mira qué bien. Eso es el destino, es lo que te tocó en suerte. v o s a decir, bueno, pero justo a mí, esta persona sí, bueno, eso es lo que te tocó en suerte. El lote, se preguntaría Cortázar en ese cuento del calentador Primus, incluye para abajo y para arriba, o sea, lo que me tocó en suerte, ¿es una superficie plana o incluye para abajo y para arriba? Bueno, me parece que el arriba, s、si、í es el arriba.、Um, Eh, divino lo incluye, si es el arriba profano, no lo incluye, porque el arriba profano es un problema, de, es un problema jurídico, no es un problema de, de los dioses. Los dioses no tienen problemas jurídicos, no hay una cosa del bien y el mal entre los dioses griegos. Lo que hay es una acción, hay culpa, hay de todo, hay, ¿viste? hay reproches, hay todo eso. Pero, Vos no puedes decir es injusto, como dice un cristiano. ¿Cómo es injusto? Lo definió el Dios, se terminó. O sea, viste, si vos, por honrar a Dionisos, le cortás la cabeza a tu hijo, que es lo que ocurre en, en, en una de, de las obras de Euripides, en las v a c a n t e s bueno, eso no es que esté mal. Eso es lo que ocurre para honrar al Dios.、Mm. Y honrar al Dios significa, viste, reconocer su divinidad de Dionisos, que es un Dios que no es hijo de mortal. Ese es el problema, viste, es como. Como viste, dice, ay, bueno, es hijo de, qué sé yo, de italiano, hijo de paraguayo. ¿Y por qué se hizo el caminito de entender que lo dionisíaco tiene que ver con cierta algarabía, cierta fiesta? Porque efectivamente era así, había una celebración fálica de Dionisos, porque la, la fiesta la f i es t a es lo que ocurría previamente a que le corte la cabeza a las vacantes. A las vacantes. Es decir, e n t r a b a n en un estado de éxtasis, y el éxtasis lo que, lo que hacía eso era. Que Algo saliera de dónde salía de vos y por qué salía, porque ese era el, ese era el principio del dios. El Dionisio es el hijo de Semele y de Zeus. Semele es mortal, entonces es un caso raro. Es un, entendés, es un hijo bastardo, no, no, no lo puede llevar.、Eh, Zeus lo, lo gesta en el, en, el, en el muslo de su pierna porque la mujer se da cuenta, era, se da cuenta que. Zeus anda en una, y cuando baja, Zeus, que era un dios, se convierte en piedra, se hace el logi. ¿Entendés? Y la mata a Semele. A quien Zeus la había conquistado transformándose en rayo,、mm. porque lo que más le gustaba a Semele eran los rayos. Está bueno ser dios, ¿viste? Sí. ¿Qué es lo que ella quiere? Ser rayo, toma. Y, y caes como un rayo, ¿entendés? Y aquí. Y entonces, cuando lo, la matan a Semele, entonces lo que hace. Zeus le saca de su vientre a Dionisos, se lo cosen e el muslo, no vuelve, porque si no le dice vieja, mira con lo que v i n e Y entonces crece ahí, y cuando nace, se lo lleva a las musas. Que las musas son las de la música. No puede parar de imaginarme yo cayendo a una guardia de un hospital público、sí. con el muslo. <risa> dice, pero es un, un, embarazo, un embarazo ectópico, diríamos. Bueno, y lo llevan ahí, entonces las musas, las musas son hijas de Nemosina. Nemocina es la memoria, la figura de la memoria, es decir, es todo lo que fue puesto en un solo presente.、Mm. Fantástica la imagen. Y entonces, las musas, que son las hijas de la memoria, son las que transmiten una cierta verdad a Dionisos. Y Dionisos es bello, es bello como Apolo, digamos, es un dios bello, pero bruto, torpe, animal, ¿entendés?、Y、desaforado más que animal, es alguien de excesos. ¿Cuál dijiste que era el rol de las musas? Transmitir la verdad, la palabra. La musa dice al oído, e e n n t d é s lo que pasa es que es una palabra musical, ese es el asunto. La musa, las musas son las que traen la música. Porque estoy pensando, como claro, la, la simplificación que después llega por el lado de la musa es la inspiración artística. Claro, tal cual, porque vos te conectás con la verdad divina. De hecho, ¿qué quiere decir verdad? La palabra verdad en griego es alefeia. La A es la negación, es sin,、eh, sin olvido. Leteo es el río del olvido donde vos te b a ñ a s y te olvidas de todo.、Mm. ¿Entendés? Te bañas, decís, uy, ¿de qué cuadro era? <risa> ¿Dónde dejé la s llave? s Por eso、si, me hice l tatuaje, p a r acordarme, por si me baño el leteo, que es un río en Córdoba. Bueno, y entonces, cuando Platón dice de qué se trata saber la verdad, dice es recordar aquello que fue. Claro. Por eso que, es el retorno al mundo de las ideas que ya está. ¿Por qué vos te das cuenta que una obra de Beethoven es bella? Porque viste la belleza en algún momento. Estuviste en contacto con ella, si no, no te darías cuenta.、Mm. t o d o e s o que te imaginas en el siglo XX lo tiras abajo. El siglo XIX seguía todavía muy. Es muy griego el siglo XIX, muy griego. Schopenhauer. Todo en la persecución、invierto. de la belleza. d e c í Sí, s en la idea de la construcción de un ideal y, y la necesidad d e Viste, de componer un cierto orden trascendente. El romanticismo es del siglo XVIII, pero tiene su presencia fuerte en el siglo XIX. Si hay universo, ¿de qué se va a hablar en 300 años en una columna de f e n o m e n o l o g í a de la Vida Cotidiana acerca de este tiempo? Digo, ¿está la huella histórica de las cosas de las que estás charlando? Y a mí me parece que la historia la conoces por documentos. Es decir, y acá hay documentos, hay documentos escritos. A mí me parece que los documentos del presente son perecederos. v i Son t e s documentos que tienen. Están en internet. Y, están, no, y se van, además, ¿viste? Porque se van, qué sé yo. El, el Instagram y Facebook y todo eso son, están en servidores. Es decir, no hay una memoria ahí. En todo caso, vos podés traerla en, en, en Facebook, creo que en Instagram no, o sea que es para el momento. Vos mostrás una imagen y esa imagen deja de estar. Yo tiro los correos el el el electrónicos. Cuando ya no los viste, me mandaste un correo, qué sé yo, yo lo tiro. Obvio, pero si escribiste a l g una vez un correo electrónico de amor, yo creo que hay que guardarlo como guardas una carta de amor. Ah, claro, sí, yo tengo y tengo una cosa que se llama Cosas Mías, donde tengo todos esos datos. Como Miguel Abuelo. ¿Cómo? Miguel? ¿Cosas, Cosas mías? mías? ¿En serio? No, la, el disco, una canción h e r m o r Sí, lo sabía.、Ah. Bueno, sí. Fui yo... a las puertas del Eden y encontré todo muy bien. Ah, ese, sí. f u e r n las puertas del Eden.、Sí. Yo lo conocí, él no, no me hizo entrar a un recital de Charlie. Miguel Abuelo. Claro, porque, pero de casualidad, estaba, él venía, no me acuerdo si había roto una pata, qué sé yo, y o le dije, no, no, Dios, qué sé yo. Dice, le digo, no tengo entrada, estaba con otro pibe, estábamos mal. Y, y, y v e n í conmigo, y fui, entramos con él. Estaba con otro pibe, estábamos mal, estábamos mal. Sí, es porque estábamos mal ubicados, estábamos mal ubicados en la fila. Y justo pasó el nono que venía con una pata rota. Y entramos ahí y nos metimos en la. A ver, eh, eh, no bombardeé en Buenos Aires, en Ferro fue. Mirá, un en Ferro. Una cancha de Ferro, sí. ¿Zafaste de hablar de cuando fuiste publicista? No, porque también e es, l eslogan a mí e es una de las cosas que más me gusta pensar. A mí también me gustan los eslogans. ¿Te gustan? Yo,、sí. Bueno, yo había hecho uno. Para el Banco Provincia. ¿Y qué tal? El primer banco argentino. Está muy bien. e s e está buenísimo. Eso、sí. s t caro. Sujeto verbo ¿no? predicado, aparte. No, a d e más, viste, va directo. Va directo. Pero funcionó un tiempo y después no funcionó más.、Ah. Porque cambian los gobiernos y le cambian el eslogan. Como... Y ese estaba bien, porque efectivamente era el primer banco argentino. p e n s a uno para la mar en coche después.、Pues. La mar en coche, pero ahora no. No, ahora no. No r e o que sea un stand-up esto. Porque <risa> tenés que creer en un imp una... impro crash. Una, una bajada. <risa> Claro, una bajada. Una Nosotros bajada. vamos inventando, pero por ahí podés sugerir una voz. Viste que estoy con la remera en, en, en el asado. Hermoso.、Viste? Quien quiere buscar en el Facebook de Gustavo Varela, que es perecedero, que no va a dejar huella en la historia ni nada, pero ahora, por estos días, van a encontrar una foto hermosa de Varela en Milán con el cónsul. Sí, con el cónsul. Y con、sí. la remera de la mar en coche. Sí, sí, fue, sí, la llevé el último día, estuvo buenísimo en el asado. Todo el mundo me preguntaba qué, ¿Qué era, es la mar en、viste? coche.、Sí. ¿Cómo le decías vos? Que Es el, un programa de radio. No, pero d e c í r l o en italiano. No, no, no. Pero sabes que el italiano se entiende. Cuando, cuando escuchas italiano se entiende después de que estás dos o tres días. Y yo creo que lo que se entiende es que nosotros venimos de Italia. Porque en general. Vos vendrás son... de Italia. Bueno, pero ¿qué? ¿Qué hay judíos en Italia también, sí, No te metas、ahí. con mi descendencia de Europa del Este. Pero es lo mismo, escúchame. Basta. Basta. Nos vemos este viernes, Varela. Sí, a las nueve de la noche que vamos a hacernos lo q u o me s a m a l con Sanelli. Sí, nunca me habías cortado así, ¿eh? ¿Qué cosa? Con el vasto. No, no, porque, porque yo lo que digo es la inmigración fue importante italiana. Sí. Fue muy importante. Y, y hay. Hay buena parte de la Europa del Este que habla en, en un idioma latino también, ¿no?、Claro. que no necesariamente tiene que ser el ruso, no es idioma latino, pero entonces hay de todo, ¿viste? Es, y es un idioma que rápidamente entras, entras, entras por los gestos que hay acá. Vos、claro. ves, un, digamos, vos ves que la gente se pone adelante, entonces es de italiano, todo e s es italiano. Los autos que te, te, te tiran encima, eso Nápoles, en entonces, entonces entendés rápidamente cómo hablan. Hablando de buenas frases, en un rato va a estar acá Rodrigo Gómez del Proyecto Gómez Casa, que para mí tiene una de las mejores frases del mundo. ¿A verla? No podés desintegrarte por lo que pasó. Hola, pucha. Es buena. ¿eh? Sí, la palabra desintegrar a mí me da un poco de c o s a En un ratito hablamos con Proyecto Gómez Casa.